Bueno, para entender mejor, uh, voy a hacer una pequeña presentación del Estado Islámico de Siria de Irak. Es una organización nació uh, con la participación directa de CIA y de la Mossad de Israel. Ahora, gracias a Snowden and Wikileaks. en WikiLeaks y eh, WikiLeaks sabemos toda la verdad de, de parte. Bueno, es una organización islamista del Red de Al Qaeda. Como saben, Al Qaeda son responsables de, de los atentados de Nueva York en 2001 ¿no? uh -huh. entonces eh, esta organización islamista eh, en el principio 2011, 2012, hasta 2013 tenía más o menos 10 eh, mercenarios la casi totalidad no son eh, ciudadanos de Irak tampoco de Siria lo que quiero decir, no tienen un apoyo local de la población local ¿Y quién son? 80% ciudadanos de Europa. Los árabes de los barrios de Marsella, de Lyon, de, de Madrid. Eh, los turcos de los barrios de eh, Berlín, eh, Bangladesh, de los barrios de Londra. Los servicios secre eh, perdón, secretos europeos uh -huh. le juntaron, mandaron en Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque el Estado turco, miembro de la OTAN, Tiene la segunda de fuerzas armadas, la después de Estados Unidos. Y allá los juntaron lavamiento cerebral, lógica, entrenamiento militar y mandaron en Siria contra, teóricamente, Bashar al-Assad. Pero poco de actividades eran contra Bashar al-Assad, antes de todo contra los kurdos. ¿Y por qué los kurdos? Porque después del conflicto, de Siria, que los países imperialistas rápidamente provocaron este conflicto a un conflicto armado, apoyando a los mercenarios islamistas de esta zona, los kurdos de Siria, que son tres millones y media, cerca de cuatro millones, tomaron el control del norte de Siria, que es Kurdistán de Siria, en acuerdo a Bashar al-Assad y formaron grupos, unidades de autodetencia del pueblo. ...y ahora tiene más de 50.000 combatientes... ...casi 50% son mujeres... ...tomaron control de esta zona... ...en 2013, el año pasado... ...declararon la creación de tres cantones autónomas ...con una ideología socialista comunitaria... ...tomando el modelo de, de Bolivia cercana, muy parecido... pone una ideología que se llama el confederalismo democrático. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos kurdos están eh, estableciendo un sistema donde los pueblos diferentes kurdos, armenios, asirios, árabes, pueden vivir juntos y también diferentes culturas y religiones pueden convivir juntos. Por supuesto, es un, un modelo democrático que puede eh, ¿cómo se llama? permitir a los pueblos del Oriente Medio Eh, molesta el imperio. ¿Y por qué molesta? que eh, los países imperialistas, antes todos los Estados Unidos, y los países de Europa, quieren balcanizar esta región. Claro. Ellos piensan que eh, la sí. única manera de salir del de crisis capitalista profundo es provocar las guerras eh, regionales, eh, apoyando, eh, creando los diablos, como hicieron en Afganistán contra. Y después, por supuesto, eh, calificar este conflicto para decir, miran, salvajes que están matando entre ellos, necesitan a la democracia occidental y la intervención de la OTAN. Lo que mm -hmm. está pasando en Siria, en Irak, tiene un objetivo, dividir Irak en tres estados, un claro. estado kurdo, un estado sunita, un estado chiita mm -hmm. y en Siria también un estado kurdo, un estado alabita, que alabismo es un... otra fracción de, del Islam y un Estado kurdo y sunita, perdón entonces, uh -huh. los kurdos con 40, 40 millones de población, en mayoría en Turquía en Irán en Irak y en Siria mayoría apoya el proyecto del confederalismo del democrático al respecto a la excepción, perdón de los uh, un partido kurdo de Irak que se llama Partido Democrático del Kurdistán y está en gobierno autónomo de kurdos de Irak eh, que no participa, pero la mayoría, incluso los kurdos de, de Siria, no están para crear un Kurdistán independiente, crear de nuevos estados nacionales, balcanizar esta región, al contrario, vivir con los pueblos turcos, hermanos, persas, árabes, armenios, etc. Es por eso Kobane, hace hoy 32 días, es un objetivo de los islamistas, pero estos islamistas, no deciden ellos mismos juntos es una decisión de la OTAN uh -huh. con una mentira manipulación mediática internacional a través de los medios de comunicaciones eh, dominantes que dominan eh, es, es, bueno eh, están bombardeando al mundo entero con las informaciones muy falsas ahora el responsable del ataque de los masacros de los cristianos, de los Eh, mujeres de los que eh, eh, es una otra religión desde la de los pueblos originales de parte de isis para nosotros todos la gente todos los pueblos que viven en esta eh, el responsable principal no es isis es los países al todos son los países de la OTAN en la cabeza los Estados Unidos y el Estado turco mm. Eso, eso te iba a preguntar, en los últimos días se habló mucho sobre la participación de Turquía en los bombardeos sobre territorio sirio o inclusive la entrada en territorio sirio por parte de Turquía y hemos visto cómo eh, también efectivos del ejército turco eh, se han... hasta sacado fotos con eh, diferentes personajes bastante turbios de lo que está sucediendo allí en, eh, en Kobani y en Siria. ¿Cuál es el rol de Turquía? Y si podés también eh, contarnos muy brevemente, históricamente, ¿cuál ha sido la relación entre Turquía y los kurdos? Mira, en Turquía viven 20 millones de kurdos. Eh, ahora, eh, más de alcaldías... Eh... de Turquía eh, eh, con la eh, municipalidad de un partido kurdo que se llama Partido Democrático del Paz y, y más de 36 diputados diputados en la Asamblea Nacional una lucha democrática muy importante y por supuesto una lucha armada del PKK, Partido Trabajador del Kurdistán no está en oposición pero complementario de esta lucha democrática solamente 10% de la lucha de los pueblos, del pueblo kurdo en Turquía en general en Kurdistán Es la lucha armada. La mayor, más de 400 movimientos sociales están luchando eh, contra el sistema neoliberal y la OTAN y el sistema centralista del Estado eh, nacionalista turco, que está responsable eh, del genocidio armenio eh, de la, eh, del siglo pasado. Entonces, en Turquía hay un sistema fascista, islamista y aliado de Israel y también eh, de la OTAN, los países de la OTAN. Eso tenemos que saber. Y la oposición kurda en Turquía es muy fuerte, ganando más simpatía del pueblo turco, también armenios, así de 20 nacionalidades en Turquía. Están en calle, en la calle, los en Turquía está en revuelta democrática. Más de 40 manifestantes, manifestantes asesinados por la policía turca, miles y miles de personas, personas Eh, arrestado y en prisión eh, hace menos de un mes ¿qué quiera hacer el turco vaciar los pueblos kurdos en la frontera de Chile, que están apoyando cobane afín y otro cantón se llama camislo y para, qué? para eh, que para eh, que islamistas avanzan mejor y después eh, por supuesto formalmente eh, legitimar una intervención del ejército turco pero no contra los camista contra Bashar a la claro. Entonces eso lo tenemos que saber. Es porque la resistencia de Kobane es como salingrada de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Salvar Kobane es también eh, evitar también un proyecto de balcanización de esta zona. El pueblo kurda está consciente de este de la importancia de salvar Kobane solamente los pacientes hombres mujeres que estableciendo están resistiendo pero antes todo todo el pueblo kurdo en general y también los partidos movimientos sociales progresistas turcos árabes persas están apoyando esta resistencia Eh, la última y te dejamos porque sabemos que estás eh, bastante ocupado eh, Mehmet, eh, mira eh, una de las cosas que más llamó la atención en, en, en los medios internacionales y siguiendo un poco la noticia eh, fue el rol de las mujeres en el ejército kurdo eh, yo he leído, he tenido la posibilidad de leer el, uh, el libro de Albani y Haddad que han uh, publicado hace poco acerca de las crónicas insurgentes desde el Kurdistán y le dan mucha importancia al rol de las mujeres en este tipo de Movimientos. Eh, hoy por hoy, eh, ¿cómo podrías explicar esta emergencia de alguna manera en los medios internacionales sobre el rol de la mujer en estos combates? Mira, el Kurdistán es la Mesopotamia, entre Tigris y ¿no? Ajá. es el Oriente Medio, y donde hay una ciencia muy importante del Islam y del feudalismo. El PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán, nació en eh, 1978. logró logró liberar las mujeres gracias a la lucha de las mujeres miembros del PKK lo voy a explicar un poco más entonces las mujeres eh, de, eh, del PKK y ahora tienen un frente amplio de los kurdos de Turquía, de Irán de Irak y de, eh, de Siria que se llama KCK Unión de Comunidades del Kurdistán las mujeres se organizaron Eh, brigadas Mujeres, Armas Mujeres, Partido Mujeres ¿Por qué? Porque las mujeres dicen Basta, basta de recibirnos, perci perci percibirnos como una hermana Como una esposa, como una madre La tres definición de las mujeres para ellas Es debilitar la mujer, para decir la mujer Como hermana, como esposa o como madre Necesita eh, la protección del hombre No, uh -huh. dicen Nosotros podemos estar adelante En todas las formas de la lucha Incluso la lucha armada Entonces ahora por ejemplo 50.000 combatientes del, eh, De las unidades eh, De autodefencia del pueblo En Siria más, eh, Casi 50% son mujeres Comandantes eh, a, a todos los niveles Ellas mismas, mismas crearon eh, La unión de autodefencia De las mujeres Entonces esta lucha de las mujeres en Oriente Medio en un lugar donde hay in e influencia muy fuerte del machismo feudal es una revolución eh, al nivel de la lucha de las mujeres en el mundo eh, bueno, eh, podemos detallar eh, en el mismo tiempo eh, la unión de las comunidades del Kurdistan que tiene más de 400 movimientos sociales miembros de esta unión tienen un principio para ser miembro de esta organización tiene que aceptar el principio de la paridad que quiere decir, cada organización es, no tiene un presidente o una presidente, tienen dos co-presidentes, una mujer, un hombre uh -huh. por ejemplo en Turquía tienen más de 100 alcaldías no hay un alcalde o un, una alcaldesa hay un coalcalde, una coalcaldesa. entonces todas las organizaciones incluso una organización de cultura puede ser una organización un comu, una comuna una asamblea popular tienen este principio entonces gracias a este protección gracias a este principio y gracias a la participación masiva de las mujeres es una revolución a nivel de la lucha de las mujeres en la historia de la lucha de las mujeres